empiezo con el nombre de allah el clemente el misericordioso di o oh muhammad busco refugio en el señor de los hombres en el soberano de los hombres en la única divinidad verdadera que tienen los hombres de la maldad del susurrador que huye cuando el nombre de allah es mencionado y susurra el mal en el corazón de los hombres sea que pertenezca a los jinn o a los hombres